Yo sońando Dziękuje que no volvería, hay personas irretenibles que entran en tu vida, destinadas a salir de ella, puedes abrazarla con todas tus fuerzas, pero lo máximo que consigues es que se vayan un poco más despacio, porque es imposible abrazarla con suficiente fuerza.